Regunón, Gusti, Gustio y bienvenidas, bienvenidos un día más, una semana más a Kaixo Berriozar, el magazín de actualidad de Berriozar y Ratia. No me he olvidado de vosotras y de vosotros, espero que vosotras y vosotros tampoco os hayáis olvidado de mí. Después de una semana en la que os he dejado en buenas manos, eso sí, habéis estado acompañados por Jaime Iribarren, que ha hecho una labor magnífica aquí al frente de Caixo Berriozar durante la pasada semana. Hoy las cosas ya vuelven a la normalidad, ya vuelven a su cauce, así que me tendréis que soportar a mí durante los próximos 60 minutos. Eso sí, acompañado como siempre por nuestro compañero Jaime. Y para hoy en Caixo Berriozar hablaremos de administración local Hablaremos de una reunión que tuvo lugar el pasado sábado aquí en Berriozar En la que participaron decenas e incluso diríamos centenares de cargos electos De diferentes consejos, de diferentes ayuntamientos de toda Navarra ¿Y qué es lo que solicitaban? Pues solicitaban que en el anteproyecto de reforma del mapa local de Navarra, que se presentó en el Parlamento de Navarra, eh, pues que se, se cuente con la participación de los ayuntamientos y de los consejos. Es decir, que hasta ahora no se ha contado con eh, los agentes más importantes en eh, todo este asunto del mapa local, es decir, con los propios ayuntamientos. Con las propias entidades locales. Por tanto, exigen que se retire inmediatamente ese anteproyecto de ley y que se incluya a los ayuntamientos y los consejos en un nuevo proceso negociador. Recogeremos todo lo que dio de sí, todo lo que aconteció ese sábado, el sábado pasado, en el Auditorio de Berriozar, en esa sesión de trabajo llevada a cabo por los diferentes ayuntamientos, por los diferentes cargos electos que se acercaron hasta aquí hasta Pero no nos quedamos ahí, tendremos otras muchas cuestiones que tratar. Toda la actualidad de Berriozartagra en nuestros dos boletines, el boletín informativo en euskera, el berrión albisteak y posteriormente el berrión noticias, nuestro boletín informativo en castellano. Como siempre tendremos también un rincón para hablar de la red, de los vídeos, los mensajes, las redes sociales y las cuestiones más interesantes que encontramos por la red de la mano de nuestro compañero jaime y por último como cada lunes tendremos una nueva receta de la mano de nuestra cocinera particular raquel marty arto así que hablando de recetas ese es el menú previsto para hoy esperamos que os guste así que vamos a comenzar sin más dilación esto es sky show berriozar en el 100.8 de fm o neeguki plaza ileak hemezortzi diuen gaurko honetan astelena da eta hau berrian albistegia duzue berriosrratiaren albiste duzu, emankizuna eh? berrio eh, eta lenik eta behin asteburuan zehar izandakoak izandako itzorduak eta albisteak aipatuko ditugu esan eh, bezala larun batean ba, bilera bat eh, egintzen lansaio bat eh, egintzen berriozarren eh, berriozarko auditorioan eta bertara eh, Nafarroa osoko amarna laguna, amarnaka autetxi hurbildu e, ziren Nafarroako udal eta kontze juetako autetxiak ziren zinegotziak, kontze janteak edota alkateak eta zer eskatu zuten bada Nafarroako parlamentuan aurkeztutako e, tokiko maparen aldaketarako edo erreformarako legea edo aurre proiektu hori e, ezabatu dezatela, bertan bera utz dezatela eta prozesu berri bate e, asiera Eman diesaiotela eta horretan ba, udal eta kontze juen parte hartzea berma dadila e, Horregatik Nafarroako gobernuari egiten diote deia Baina baita ere ba, Nafarroako udal eta kontze juen batzordeari edo konfederazioari Entzun dezagun egun horretan e, itzartu eta sinatu egintzen manifestua Forward kelego go, mapa Ustezko Herrien maparen Ustezko heraldaketari buruz hitz egiten hasizenetik norabide horretan sorturiko ekimen orotan zein Nafarrako parlamentuan aurkeztu den legea berrojektuan gure partea hutsaren ondorengoa izan da. Bigarrena, eh, herri zein herritarren gain izanen dituen jondorio konponesinak dirala medio guztiz ezinbestekoa da gure parte hartzea. Honela gure behar, iritzi eta jakin beharreko guztiak aurkezoko aukera izanik, eraldaketak alden orbesgaritza zein aadotasunik handiena izan dezen. Eta auditoriotik berriozarko auditoriotik ez gara mugituko musika eskolan Nafarriaako ekuadortarrek euren herrialdeko bozetan parte hart esaten hautesgune bat ezagri baitzuten. bai bat lagun berrri ozarko musika eskolan jarritako jaritako hauteskundegunera hurbildu ziren Ekuadorko bozetan parte hartzeko hau atzo izan zen Iikastetxea goizeko zazpietan zabaldu zen eta arrittzaleko bostetan itxi parte hartu zuten Ekuadortar gehienek baliatu zuten euren egoera erregulatzeko eta herrioldan izena emateko Rafael Correa presidenteak aise irabazi zituen autoeskundeak botoen ehuneko berrogeita hamaz azzpi lortuz. Eez du beraz bigarren itzulia egin beharko Guillermo Lasso oposizioko autoagaiak ehuneko hogeita hau eskuratu baizuen jarreian berriozarko hauteskundeguneko koordinatzaile den konsuelo perezen hitzak entzunen ditugu. Justamente aprovechamos enpadronara a los ecuatorianos hemos empadronado enpaddonado a 500 500 personas, magnífico porque mucha gente, claro, está muy entusiasmada de empadronarse de constar en el registro electoral para evitar problemas porque eh, sabes que nuestro país eh, el votar es obligatorio hay un certificado de votación que es pedido siempre en los trámites consulares y además el hecho de que quieren participar y decidir en el futuro de nuestro país, había, había mucho entusiasmo en la gente, sí eh, normal, impecable con los miembros de la Junta Receptora del Voto que han trabajado eficientemente, los delegados de los diferentes partidos políticos se han portado maravillosos, han respetado las reglas que tienen que, que respetar, yo diría a salvo uno o dos pequeñas cosas que se dan, que son normales en este tipo de cosas, ¿no? El, todo el mundo está vigilando que las cosas no pasen, uh, no, no hayan cosas y eso un poco el ánimo está un poco exaltado entonces cualquier cosa puede ser sobredimensionada pero en realidad todo ha sido impecable impecable están han, de los que se han empadrado han votado más de la mitad mucho más de la mitad, pues cifras exactas todavía no las sabemos pero mucho más de la mitad y buena participación, hay algunos que, que quizás no pudieron venir acá porque vivían muy lejos y ese tipo de cosas pero bueno, otra gente que quizás trabaja y que por eso no ha podido venir o gente que quizás le interesa menos, ¿verdad?, pero ha habido una asistencia uh, masiva, diría yo. Hay un, re, hay un conteo de votos aquí, claro, en, en este momento hay dos equipos que están trabajando en el conteo de votos en el escrutinio, ¿no es cierto?, el escrutinio electoral, eh, con la presencia de delegados de los partidos políticos. Eso se, se verifica hoy mismo, se cuenta, y los resultados son enviados al cónsul, en este caso que es el representante del Consejo Nacional Electoral. Eta asteburu honetako honetako orduak e, aipatzen asita, ba aipatu behar dugu ere, hauza lor euskaltegiak egoitza berria inauguratu zuela. Berrioz harrek, engure herriak e, euskara ikasteko euskaltegi berria du e, lehenengo aurreko urtean aurre eskola zegoen toki berean e, guzki plazan orain ludoteka eta euskaltegia daude ostiralean haekak egoitza berria zabaldu zuen festa batekin eta horren E, erakusgai ba jarriaian eentzunen ditugun hitzak Helios del Santo Aekako Ekako kidarenak. gaude Euskaren herrian eta bertan jaiotakoak zein etorri berriak kalera ateratzen badira bat topatuko uteli burutegia, eskola, osasun etxea, aur eskola eta euskaltegia. Torregatik horregatik e, nahi dugu bai udala eta bai herria daukaten maparengatik, ez? Eh guretzat oso importantea da e lortzea eta hiztunak e, lortzeko eskaltegi indartsuak behar ditugu eta kasunetan e, udala egiten are, aregina eta berrizarrek berak da dituen e, baliabideak es eskartzekoak dira eh hor euskaltegi duhin badaukago eskaltegiaren jarduna horren laguntzak udala euskara serbitzua udalurdes ordeskari e, euskaldunak eta herritarrek euskere kasteko bekak hori dela eta sorion tzeko moduko alegina egiten ari dela udala eta urratz berriak emateko ere gombitea luzatu nahi diogo eta berrizarreke euskara istuneak behar ditu eta euskara ikasleak euskal tegin dartsua behar dituzte <totipasen> Zira ba, iragandako um, itzorduak aipatu ditugu guia da, datotzen egunetakoak e, errepasatuko ditugu jarriaian, eta erakusketa batekin hasiko gara. Jokin delbaie artistak gune ila izeneko erakusketa ikusgaiparatuko paratuko du gaur bertan, gaur agriatxaletik aurrera, kulturgunean, ezkaba mendiari eskainitako jardunaldien baitan. Eta ostegunean kirol tabernan, kiroldegiko tabernan, ardo ekologiko eta kroketa ekologikoen dastatzea antolatu dutea. Ilunberriko azpea upategietako edo upeltegietako ardoa izanen da. Eta Kozinabar enpresako kroketak e, hori esan bezala ostegunean izanen da. Arriatxaleko sortzietatika aurrera eta izena emateko, e, ba, oraindik aukera daukazue, bi euro ordainduta. kirololizorduak eta kirole emaitzak aipatuko ditugu orain futbol emaitzak zehatzako zehatzago esan da. San Cristobalekin hasiko gara lau eta bi irabazi baitzion sandu zelaiko e, taldeari eta berriozar futbol elkarteko emaititzei dagokionez Gizonezkoen futbolean lehen regional mailako taldeak kirol sport izan zuen aurkari eta huts eta hiru. Galdu egin zuten berriozartarek bigarren mailako gazten taldeak internazional taldea izan zuen aurrez aurre, lau eta galdu zuten hauek ere kadeteak A taldean donesteberen aurka aritu zen eta usnako berdinketa eta erdi etxizuen kadeteak B taldeak berriz atxeden aldia izan zuen e, haste honetan eta aurrak A taldeak internazionalen kontra nio katuta B eta A irabazi egin zuten aurrak B taldeak berriz sansernin izan zuen aurrez aurre, usnako berdink eta lortu zuten hauek ere eta kadeteak a taldeak a maia, taldea izan zuen aurkari eta hauek bost eta huts irabazi egin zuten. Emakumezkoen futbolean, mailako emakumezkoen taldeak, Nafarroako Unibertsitatearen taldea izan zuen aurkari, eta iru eta bost galduzuten berri osarkoek. Zortziko futbolean berriz, emakumezkoen taldeak betiko skorren kontra jokatu zuen, eta bederatzi eta huts irabazi egintzuten berri osartarrek. Zortziko futbolarekin jarraituz baina gizonezkoen kategorietan, a taldeak iruña izan zuen aurkari, Nafarroako Unibertsitatean jokatutako partidan, 6 eta 2 galdu zuten berriozartarrek. B taldea San Ignazioren aurka lehiatu zen, 2 eta 1 irabazi zuten. Z taldea berriz San Serninen aurka 9 eta 4 galdu egin zuten. Eta bukatzeko D taldeak Ermita Berriren aurka arituzen Berrio Zarren 7 eta 2 irabazi zuet, irabazi zuten Bertokoek. eta gure kioskon digitala zabalduko dugu segituan berria egunkariarekin eginen dugu Rafael Correak haize irabazi ditu Ekuadorriko hauteskundeak hori da Lerroburu Nagusian gaurko edizion on digitalean baina badira beste batzuk ere Amaro Goia Sari jaso ditu Pablo Vergeren Blancanieves filmak. eta Urbilago bateragunekoak askaditzatela eskatuko dute eta salatuko dute politika egitearren daudela preso bukatzeko Lerroburu Honekin eh, amaituko dugu berria egunkariaren irakurketa. Hipoteken legea alda dadin kalera eta argazkian gazteluko plazan egindako manifestazioa da. <gülüyor> Diario de Notizias hartuko dugu ora ingoan, edo Diario de Notiziasen edizion digitala, obe esan da, eta haus gaurko lerroburu nagusienetako bat Nafarroako hogeita iru enpresek nazioarteko lisitzazioen aldeko apostua egin dute. Beste kontuen artean gaur egungo ba, arazo nahiko komuna, edo behintzat ba, zabalera handikoa hogeita marmila, Nafarrek hogeita bost eta hogeita malau urte bitartekoak ez dira etxetik atera, gurasoen etxetik atera, edo familiaren etxe bizitzara bueltatu dira eta bestelako kontuen artean, e, datozen egunetan luzatuko den greba Iberiak greba biarazidu eguneko greba bere historiako handiena bukatzeko lehrioburua unabarmentzen du diario de notizia sek, lakaisak nafarroan egiten duen inbertsio soziala bikoiztu eginen du gara egunkaria hartuko dugu oraingo honetan, eta hause lehenbiziko leherruburua Nafarroako kontuei dago kionez, burlatako lau gazte Madrilen epaituko dituzte gaurtik aurrera eta protesta berriak abiarazi dira. Bestelako kontuen artean hause mila eta sinadurak e, Nafarroarako memoria historikoko lege berria eskatu dute. Eta osasun publikoko marea zuria iruña eta tolosara edatu da, hori da, gaurko beste lerroburu bat. Bukatzeko, e, iztripu baten berri ematen digu, garak 6 metroko altueratik erori ostean, zauritu bat suertatu da, belagoan. <totipa> diario de Navarria eskuartean hartu eta lerroburu bitxi batekin topo egin dugu e, zientziari mandako gorpuen donazioak 160 igo dira Nafarroan eta hori alde batera utzita ba beste batzuk ere irakurt ditzakegu e, debate edo eztabaida bizian Enrique Goñiren hezkudeaketan inguruan Nafarroako kutxan e, bestelako albisteak ere badakartza dagoeneko aipatu dugun bat, ba noaingo aireportuko hainbat hegaldi bertan bera gelditu dira greba dela eta. Eta bukatzeko haue autonomoek madrilgo gobernuari neurri gehiago eskatu dizkiote autoenplegua sustatzeko. <totipa> ziraba gure kiosko digitala itxiko dugu orain bertan eta egur buruz mintzatuko gara jarraian. Etan, 6 graduko temperatura daukagu berrio zarrien, termometroak apur bat gora eginen du datozen orduetan, ez gehi egin, gaurko gehienezko temperaturak bederatzi gradukoak izanen baitira, zeruak egiratu ba, ez gero, ba, pixkatxo bat nasiak ikusiko ditugu, euria egiteko arriskuarekin goizo guztian zehar, baina badirudi, agriatxaldean atertze aldera eginen duela. Aux izan da dena gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago dato zen orduetan berriozar e, irretiaren sintonian FMko e1 puntu sortzian edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten.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 mencionado al principio del programa, vamos a hablar de esa reunión, de esa sesión de trabajo que tuvo lugar en Berriozar el pasado sábado, en la que decenas de cargos electos de consejos y ayuntamientos de toda Náfarroa se juntaron en el auditorio de Berriozar para eh, hablar sobre esa reforma del mapa local ese anteproyecto de ley de reforma del mapa local que se ha presentado en el Parlamento de Navarra y que, bueno en su opinión, no les representa, no se ha contado ni con ayuntamientos ni con consejos para su elaboración y, por lo tanto, exigieron eh, su retirada de, de inmediato para iniciar un nuevo proceso de debate, con, eso sí, con la participación de todos. En eh, primer lugar, escucharemos el citado manifiesto que se firmó en esa reunión, que firmaron todos los presentes, y bueno, ya después de eso escucharemos las diferentes reacciones. Mediante el presente manifiesto, los cargos electos arriba firmantes o abajo firmantes queremos declarar lo siguiente. Primero, desde que en primavera de 2012 se comenzó a hablar de una posible reforma del mapa local de la comunidad, nuestra participación en cualquiera de las iniciativas que se han podido realizar hasta hoy, incluido el anteproyecto de ley presentado en el Parlamento de Navarra, ha sido mínima o prácticamente inexistente. Segundo, para la elaboración de dicha reforma, dadas las consecuencias irreparables que pudiera llegar a tener tanto para nuestras entidades como para los vecinos, los vecinos a los que representamos, es totalmente imprescindible nuestra participación, a fin de que podamos aportar opiniones, necesidades y todas las informaciones que pueden hacer que la reforma sea lo más representativa y consensuada posible. Tercero, Por lo expuesto en los dos puntos anteriores, solicitamos a la Federación Navarra de Municipios y Consejos que a través de su presidente, Mariano Herrero Ibáñez, como representante máximo de los mismos, exija la inmediata retirada del anteproyecto de ley presentado en el, Parla en el Parlamento de Navarra para el desarrollo de la reforma del mapa local, así como la paralización de toda iniciativa unilateral cometida en este aspecto. Cuarto. Aplazamos la Federación Navarra de Municipios y Consejos como representante nuestro, que es y debe ser la que lidere y tome la iniciativa en este tema tan trascendental, tanto para la supervivencia de las identidades locales como para la razón de ser de la propia Federación Navarra de Municipios y Consejos, creando foros, equipos de trabajo, calendarios y todas aquellas herramientas necesarias para incluirnos a todos en la elaboración de la, de la reforma, partiendo siempre desde un análisis de las razones básicas que pudieran hacerla necesaria y que nos dirán, de ser así, en qué dirección debe ir. Quinto, hacemos entrega de este manifiesto de este a la Federación Navarra de Municipios y Consejos en la persona de su presidente, Mariano Herrero Ibáñez, para que lo entregue en el Parlamento Foral de Navarra y, a su vez, lo ponga en conocimiento de todas las fuerzas políticas existentes en nuestra comunidad, en vez de a 16 de febrero de 2013. Bueno, pues ya hemos escuchado ese manifiesto, pero para entrar en materia, para entender un poquito mejor en qué consiste esta polémica en torno a la reforma del mapa local de Navarra, escuchamos a Fernando Olite, que es uno de los de las personas que ha llevado a cabo esta movilización y esta bueno, esta la reunión del pasado sábado. Él es presidente del Consejo de Salinas en de Hoyo, en Tierra Estella, y escuchamos cómo relata toda la historia y los antecedentes de la reunión del pasado sábado. Como algunos ya conocéis, durante la primavera pasada fuimos convocados en Estella por el director de administración local, señor Hizco, para explicarnos la propuesta reforma del mapa local. Recordamos que por aquel entonces el gobierno estaba formado por la coalición entre UPN y PSD. Lo que entonces pusieron encima de la mesa era Entre otras cosas, fue la desaparición, la desaparición forzosa de consejos y ayuntamientos menores. Aquello hizo que algunos de nosotros nos juntáramos para ver qué camino tomábamos ante esta situación. Y más, viendo que ante preguntas como motivos, razones y posibles cauces de participación, no tuviéramos ninguna respuesta. De aquellas reuniones salieron dos ideas claras y rotundas. En primer lugar, una posición frontal a la desaparición forzosa de cualquier consejo o ayuntamiento y en segundo lugar, la exigencia de aperturas de cauces, foros, grupos y cualquier herramienta necesaria para que la reforma fuera lo más participativa, democrática y representativa posible. Con estas ideas, como base, elaboramos un manifiesto que remitimos a ayuntamientos y consejos para que en caso de estar de acuerdo lo aprobaran mediante acuerdos de pleno y se remitiera tanto al departamento de administración local como al presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. A ese manifiesto nos sumamos más de 80 ayuntamientos y consejos. Posteriormente, y tras la ruptura del Gobierno, el tema ha estado latente hasta que recientemente se ha presentado en el Parlamento el anteproyecto de ley para la elaboración de dicha reforma, para la que el plazo de las delegaciones terminó ayer, viernes, día 15 de febrero, lo que ha motivado que nuevamente volviéramos a juntarnos hasta llegar a la organización de la convocatoria de hoy. Hasta aquí, brevemente, el relato de, de los hechos. Y a partir de aquí, nuestro, nuestros motivos. Lo primero que queremos señalar es que durante estos meses que han pasado desde la primavera y a pesar de que una de nuestras reclamaciones, como hemos dicho, era la apertura de cauces de participación, nadie ha contado con nosotros. Y por tanto, y dejando al margen cualquier valoración sobre el anteproyecto, afirmamos y decimos que no sirve y que queremos que se retire inmediatamente. Y decimos esto porque no se ha contado con nosotros, no han pedido nuestra opinión, por lo menos ni en la manera ni en la medida que esperamos para garantizar una reforma consensuada por todos. Decimos que cualquier planteamiento sin nuestras aportaciones ni es válido ni lo vamos a validar. Decimos que antes de llegar a cualquier propuesta es necesario un trabajo anterior muchísimo mayor al que se haya podido realizar. Y por supuesto, por supuesto de diferente manera. Decimos que es posible que haya que realizar una reforma, pero habrá que comenzar por analizar las razones que la motivan para poder acertar en su desarrollo. Decimos finalmente que estamos dispuestos a trabajar y a participar en ello, pero siempre y cuando se pongan en marcha todas las herramientas necesarias para que sea lo más participativa, democrática, consensuada y para que pueda recoger las necesidades, dificultades y peculiaridades de cada uno, ya que esto hará que nuestros vecinos no solamente nos salgan perjudicados, sino que mejoren en su día a día. También queremos hacer unas reflexiones en voz alta. Nuestros consejos de ayuntamientos, además de por su pasado histórico, son vitales para el futuro de esta comunidad. Navarra no se entiende sin ellos, pero sobre todo son vitales para nuestros vecinos. Concejos de ayuntamientos estamos muy cerca de ellos y los atendemos en la medida en que podemos y disponemos de medios. Nadie conoce como nosotros los problemas y necesidades de nuestros pueblos. Nuestros consejos son gestionados por personas dedicadas de manera prácticamente altruista. Nuestras localidades, en la mayoría de los casos, son ejemplos de gestión. Si alguien entiende de optimizar recursos, somos nosotros. Y por eso, probablemente, somos los más interesados en cambiar el funcionamiento de algunas cosas. Para poder atender a las personas que viven en nuestros pueblos y gestionar sus carencias y necesidades, hay que estar cerca de ellos. Para cuidar nuestros pueblos y su entorno hay que vivir en ellos. Para contribuir y potenciar su desarrollo hay que entenderlos. Para facilitar el día, el día a día y mejorar la calidad de los servicios que tenemos la obligación de darles hay que conocerlos. Y para atenderlos en condiciones nuestros empleados tienen que estar cerca de ellos. Y nadie, absolutamente nadie, está más cerca, los vive, los entiende y los conoce mejor que nosotros. Por eso, queremos dejar bien claro que cualquier planteamiento orientado en distanciarnos de ellos, en recortar nuestra capacidad de gestión, en suprimir competencias o en su extinción, además de injustificado y erróneo, nos va a posicionar enfrente por el enorme perjuicio que provocaría a los vecinos y a las localidades a las que representamos de Bien, después de la exposición de motivos y de la historia de esta protesta y de estas medidas que han tomado los diferentes consejos y ayuntamientos de Nafarroa, ha eh, llegado el turno de recabar las opiniones de las allí presentes. Eh, comenzamos con Maite Rea, que ella es presidenta del Consejo de Eugui que hablaba de esta forma y planteaba otras opciones además de las recogidas en el manifiesto A la fase de participación eh, en que se vaya por vía de la Federación de Municipios me parece que es la obligada, ¿eh? que es quien nos representa, pero estoy de acuerdo con algún compañero en que, en que no descartemos eh, pues formar esos grupos de trabajo que eso me parece fundamental y diseñar una estrategia no solamente en, en contactar con los grupos políticos porque en definitiva ellos mismos tienen este este debate yo creo que no lo tienen muy claro lo que lo que quieren hacer e eh, incluso una, estra una estrategia de comunicación e información, porque se desconoce totalmente la actividad que se hace en los pequeños ayuntamientos y en los consejos, y hay situaciones muy diferentes, y habrá consejos pues, que les interesa desaparecer, pues porque no pueden cargar con la responsabilidad pero hay otros, pues por las circunstancias que sea, que nos parece fundamental como decías tú en la introducción, en la cercanía a la ciudadanía, a la ciudadanía y que realmente, bueno, pues que somos los que resolvemos los problemas cotidianos. No, no, no, no, no. Por supuesto, también eh, hubo representación del Ayuntamiento de Berriozar. En este caso hablamos con Pachi Unzue de eh, Nafarroabay que nos comentaba qué consecuencias eh, podría tener la aprobación de esta reforma del eh, mapa local de Navarra y por qué, en su opinión, era importante firmar el manifiesto. Ah, es importante porque, en primer lugar, los ayuntamientos más grandes pues siempre tenemos más fuerza, ¿no? Pero sobre todo tenemos que ver los ayuntamientos pequeñitos, los consejos pequeños, ¿no? Que al final se quedan sin representación. Y al final todos sumamos, el pequeño y el grande. Y a veces yo creo que es más positivo el pequeño que el grande, ¿no? Porque en los grandes hay mucho más más nivel político que en los pequeños, que es el nivel que es el vecino el que se pone a cargo de todo. ¿Qué consecuencias podría tener que se llevase a cabo ese anteproyecto de ley que denuncia este, este manifiesto? Pérdida de, de, de, de poder municipal Para, digamos para, para todos no para el pueblo en sí lo que no queremos es que nos manden ya nos mandan mucho que además nos, nos quiten y nos controlen todo lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer cuando cada uno tiene sus formas y sus métodos Y seguimos rekabando opiniónes al respektu. Hablamos ahora con Unai Lako, alkalde de Ahoiz. Bueno, Bilean en funtxan ikuste dut, eh, gehien bat izan da, Nafarroako udal eta kontzekoetako autetxeak, aurpe, aurpegia ikuste alkarri, ez, itzegitea, eta mankomunean jartzea eh, dugun eh, arazo handienetariko etariko bat. Ez? Egin nahi duten eh, mapalokalaren eh, erreforma. Pentsatzen dugu, prozesua gaizki egin dela, etzaiela konsultatu udaletxe hai eta kontzeguei zer nahi zuten edo nola ikusten duten egin behar dela reforma hori eta haien aldetik gobernuak e, bakar bakarrik hasi duela bidea, ez? Horren hemen zer eskatu nahi dugu, ba, bidea guztion artean egitea, konsultatzea eta guztion haotxa entzunaraztea. Ni baikor nahiz, eh? bai, pentsatze du, frutuak eman dezaketela e, e, e, oso edo direlako oso urrun, eh? nik uste dut ja e, oso, oso beean dagoen dagoen, uden zimentoak e mugiarazten hasi direla eta nikuzte dut udaletxeak eta kontsejoak mugituko direla ja e, benetan e, inplikazio handia dutelako eta eta e, ondorioak izan daitezkelako solarriak eta nikuzte dut horrek mugiaraziko gaituela guztiak. Eta ninguru behar, bat modua Bueno, y terminamos este repaso eh, preguntándole al alcalde de Berriozar a Xavi Lassa, que también firmó ese manifiesto y habló sobre la ausencia de la Federación Navarra de Municipios y Consejos. Los únicos que tienen una gran cantidad de deuda acumulada son precisamente Tudela y Pamplona, los, que so, esos son los que no se tocan, ¿no? Y, y los pequeños, pues con gran esfuerzo con mucha voluntad por parte de los cargos y gran trabajo por su parte, sacan adelante casi todas las cosas. Sí. Y desde luego que se intente reformar eso solamente tiene una explicación y es controlarlos y centralizar la autonomía. O sea, una federación que debería ser plural y representativa de todas las eh, de todos los ayuntamientos, al margen de la ideología que tenga cada uno, pues se, ha, se está convirtiendo en la correa de transmisión de, de UPN, porque los, los el presidente y los cargos principales pues están muy vinculados a UPN. Entonces, lo único que hace es, en lugar de representar a los ayuntamientos ante el gobierno, lo que hace es traer las propuestas del gobierno para intentar imponerlas a los ayuntamientos. Hace el recorrido al revés y entonces eh, gran parte del motivo de la, de la reunión de hoy es precisamente la indignación que causa esa postura sí. Y ya con esto concluimos el repaso de esa reunión que tuvo lugar el pasado sábado en el Auditorio de Berriozar y seguimos adelante en el magazine Caixo Berriozar en el 100.8 de FMUN Guzquiplaza.net <risa> No es grande aquel que no falla, sino el que nunca se da por vencido. ¡Iniesta! ¡Chuta Iniesta! ¡Gol! ¡Gol! gol, ¡Gol! ¡Gol! de mi vida! ¡Gol! Ahí está Fernando viendo la bandera a cuadro. ¡Victoria para él y el muro con Fernando! Pero lo ha conseguido Rafa Nadal. Vaya campeón. ¡Vaya campeón!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 Lunes 18 de febrero de 2013 comenzamos en nuestro Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Reatía y lo hacemos hablando de las actividades que tuvieron lugar durante este pasado fin de semana. Decenas de cargos electos de ayuntamientos y consejos de toda Nafarroa se dieron cita el sábado en Berriozar para exigir que se retire el anteproyecto de ley de reforma del mapa local. Decenas de alcaldes, concejales y demás cargos electos de toda Nafarroa pertenecientes a distintos ayuntamientos, consejos y comunidades se reunieron el sábado en el auditorio de Berrizar para firmar un manifiesto en el que se denunciaba que estas entidades locales no han participado en ningún momento en el proceso de elaboración de la reforma del mapa local de la comunidad y se solicita que se retire de inmediato para iniciar un nuevo proceso de debate con la participación de todos. Escuchamos el manifiesto que firmaron los presentes. Mediante el presente manifiesto, los cargos electos, arriba firmantes o abajo firmantes, queremos declarar lo siguiente. Primero,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 Y hablamos ya de elecciones de las elecciones de Ecuador y es que colocan eh, han colocado colocaron mejor dicho un colegio electoral en Berriozar para que los ecuatorianos residentes en Navarra participasen en las elecciones de su país. Ayer domingo 17 de febrero alrededor de 500 personas se acercaron al colegio electoral colocado en la escuela de música para que los ecuatorianos residentes en toda Anafarroa pudieran regularizar su situación y participar en las elecciones de su país. El colegio electoral se abrió a las 7 de la mañana y se cerró a las 5 de la tarde. La mayoría de las personas que se acercaron aprovecharon la ocasión para regularizar su situación y censarse. Algo más de la mitad participó en las elecciones, un derecho que en Ecuador es de obligado cumplimiento. El actual presidente, Rafael Correa, ha sido el claro vencedor de las elecciones al lograr el 57% de los votos con la mitad del escrutinio efectuado. No necesitará enfrentarse por tanto en una segunda vuelta al siguiente candidato, Guillermo Lasso, que logró el apoyo del 24% de los electores. Escuchamos a Consuelo Pérez, coordinadora de El recinto electoral debe rizar.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 resultados son enviados al cónsul en este caso que es el representante del Consejo Nacional Electoral. Y hablamos de más citas de los pasados días. El Euskaltegui Auzalor abrió sus puertas en su nuevo emplazamiento. Berriozar ya cuenta con un nuevo centro para el aprendizaje del Euskera. El nuevo Euskaltegui de Auzalor abrió sus puertas en la Plaza Eguzqui, en el mismo lugar donde estaba también donde estaba la escuela infantil hasta el año pasado. Los responsables del Euskaltegui ofrecieron una fiesta con motivo de esta inauguración. Escuchamos a Helios del Santo de Aeca erezarren AOE, Euskaren herrian eta bertan jaiotakoak zein etorri berriak kalera ateratzen badira, bat topatuko dute liburutegia, eskola, osasun etxea, aur eskola eta euskaltegia. Eta horregatik, eh nahi dugu bai udala eta bai herria daukaten maparengatik, ez? Eh oso importantea da e lortzea eta hiztunak e, lortzeko eskaltegi indartsuak behar ditugu eta kasunetan e, udala egiten ari dena aregina ta berrizarrek berak da dituen e, baliabideak eskartzekoak dira eh hor euskaltegi duhin badaukago eskaltegiaren jarduna horremateko eramateko laguntzak ude, euskara serbitzua udalurdes e, e, euskaldunak eta herritarrek euskara ikasteko bekak hori dela eta soriontzeko moduko alegina egiten ari dela udala eta urratz berriak emateko ere gombitea luztatu nahi diogo. Eta berrizarreke euskara istuneak behar ditu eta euskara ikasleak euskaltegin dartsua behar dituzte. Y pasamos de las citas de días pasados a las de las próximas fechas y no podemos olvidar una exposición que se inaugura hoy mismo. Así es, a partir de esta tarde podrán visitarse en el podrá visitarse en el Culturgune la exposición Espacio Muerto Gune Illa del artista Joaquín del Valle, a quien tendremos mañana en nuestro magacín Caixa Aberrizar. Y para cerrar este bloque de noticias de Berriozar, hablamos de la cata de vinos y croquetas ecológicas que tendrá lugar este mismo jueves. Quirol Taberna, el bar del Polideportivo, ha organizado una cata de vinos ecológicos de las bodegas Aspea, de Lumbier, así como de croquetas también ecológicas de Cocinabar. La cita será el próximo jueves a las 8 de la tarde y el precio de inscripción es de 2 euros. Y como nos indica esta sintonía, hablamos ya de deportes, hablamos de fútbol. Comenzamos por esa victoria del San Cristóbal 4-2 frente al San Jorge. Los de San Jorge salieron al terreno de juego más concentrados que los de casa y se adelantaron en el marcador. Pasado el Ecuador de la primera parte, San Cristóbal comenzó a crear ocasiones hasta ponerse 2-1 por delante antes del descanso. Ya en la segunda mitad del encuentro solo existió el equipo local que creaba ocasiones para golear al rival llegando a colocarse 4-1 en el marcador. En la última jugada del partido el San Jorge logró maquillar el resultado logrando reducir la distancia al final. Victoria del San Cristóbal 4-2 que siguen en el cuarto puesto de la clasificación a cuatro puntos del líder pero con un partido menos jugado. Y miramos ya los resultados del Berriozar Club de Fútbol. En fútbol masculino el equipo de primera regional se enfrentó al Quirol Sport y perció por 0-3. a 3. Los de segunda juvenil jugaron contra el Internacional Empater 9 y perdieron 4-3. El cadete A tuvo como rival al Don Esteve y empataron a 0. El cadete B descansó. Y el infantil A jugó también contra el Internacional Empater 9 y estos sí vencieron por un contundente 2-12. a 12. El infantil B empató a 0 en contra de San Cernin eh, jugaron en la Laumna y el cadete A se enfrentó a la malla aquí en Berriozar y vencieron por 5 a 0. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional femenino se enfrentó a la Universidad de Navarra y cayeron por 3-5. a Las chicas del fútbol 8 jugaron contra el Beti aquí en Berriozari y ganaron 9-0. Y seguimos con fútbol 8, aunque esta vez masculino. El equipo de fútbol 8A se enfrentó a iruña en la Universidad de Navarra y perdió por 6-2. a El equipo de fútbol, el B, jugó contra San Ignacio en Berriozari y ganó 2-1. Mientras que el fútbol 8C jugó contra el San Cernin en la UMNA y perdió por 9-4. a El Los del grupo D jugaron contra el ermita Berri de burlada, aquí en Berriozari ganaron 7-2. ya de abrir nuestro kiosco digital, de echar un vistazo a la prensa del día. Cuéntanos, Jaime, ¿qué dicen hoy los titulares? Comenzamos este repaso en la prensa digital con un diario de noticias. 23 empresas de Navarra apuestan por licitaciones internacionales. Por otro lado, 30.000 navarros de 25 a 34 años no han salido o vuelven a la vivienda familiar. Casi o muy nada, Casi nada. Iberia inicia una huelga de 5 días consecutivos. La mayor de toda la historia, aunque nos parezca que siempre están de huelga. La Caixa duplicará sus inversiones, su inversión social en Navarra. ¿Por qué será? ¿Será por la pérdida de, de clientes? Seguimos este repaso con el periódico Gara. Nuevas protestas ante el inicio hoy del juicio a cuatro jóvenes de burrada en Madrid. 1.700 firmas demandan una ley de memoria histórica para Nafarroa. La marea blanca en defensa de la sanidad pública se extiende a iruña y Tolosa. Y es que ha habido concentraciones por todo el Estado con el asunto de la sanidad pública herido al caer desde una altura de 6 metros cuando se deslizaba por la nieve. donde En Belagua. Y acabamos este repaso, rápido repaso porque no tenemos demasiado tiempo, a la prensa digital con Diario de Navarra. Aumenta un 60% las donaciones de cuerpos a la ciencia en Navarra. Encendido debate sobre la gestión de Goñi y lo que queda. Cancelados varios vuelos del aeropuerto de Noain por la huelga. Los autónomos piden al gobierno central más medidas para fomentar el autoempleo. Es que ricasco jaime por ese repaso a la prensa del día y es hora ya han de hablar de la previsión meteorológica En estos momentos tenemos una temperatura de 6 grados en Berriozar, los mercurios no variarán en exceso, si acaso subirán un poquito durante el día, hasta los 9 grados de máxima previstos para hoy. En cuanto a los cielos, parece que tendremos un poquito de todo durante la mañana, eh, posibilidad de chubascos, aunque eh, estos irán remitiendo durante la tarde.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 eta gaur ez da hostirala, baina aipatuko ipatuko dugula uste dut e, sarean sektzian, jaime? Bai jauna, e, izan ere e, asteburu honetan goia goia sariak banatu dira e, goia zarien jaialdia festa edo aldarrikapen gunea beti zerezanik esate, e, ematen du hasiko e, gara esaten amargoia jaso, amargoia amar zari jaso dituela Pablo Bergerren Blankaniebesen filmak hori, zan beharko luke, lehenen Ai, titularra, eh? gaiera bilbotarra da, eta bueno, pues, azpi marratzekoa da, beste beste film onenaren saria eskuratu baitu zine, zine, zine magile haipatutako eh, pues, bilbotar honen eh, filmak, ez da. Baina guk eh, zarean Eh, Biziki mugitzen ari den eba H eh, oso buze, humorista kazetari eh, aktoresa aktor famatua den eh, eskarren eh, interventzioa. Inter mm -hmm. interventzioa eh, aurkezpena ezdaki eh, nola, nola aurkeztu aldarrikaen eh, aldarrikapen saioa edo zeta bueno, eh, humore saiioa ere zen ikiteken, mm. bueno, bak, izutan anastuta egin zuen interbentzio bat goia sariaren eh, jaialdi horretan eta guk eh, eskainiko dugu horren labur txiki mm. bat. A frase de Mariano Rajoy, pero no, es mia. Iken <risa> dice sorpresas, dice novedades. La primera es que este año como ya sabéis todos los que estáis aquí, hemos cambiado al eh, rey Juan Carlos por el príncipe Felipe. Porque, claro, el rey Juan Carlos, por lo visto, está, está bastante deteriorado y no es muy fiable ¿no? para, para la gente, para la mayoría de la gente. En cambio, el príncipe Felipe, pues hombre, al tener menos años, verdad está muchísimo más en forma, está prácticamente a estrenar. <risa> Un momento. No, no, aquel grupo de allí, por favor, baja del puño. no No, no, no, no me estoy refiriendo, no van a dimitir. Aquí no dimite ni el Papa. Bueno, espérate. No, no, no. ¿Qué pensabais? ¿Que estaba hablando de estas personas reales? No, no, no. Es un malentendido. No, no, no. Me refiero al recinto. Al recinto. Al lugar en el que estamos físicamente estando. El recinto. Recinto. Qué bonita palabra, ¿verdad? Recinto. Recinto. Como retinto. Qué bonita raza, vacuna. Bueno, espérate que me voy. Quería decir que este año, en lugar de celebrar la ceremonia de entrega de los Goya, en el Palacio de Congresos Juan Carlos I, la estamos celebrando en el centro de congresos Príncipe Felipe. Y ahora que lo pienso, manda narices, manda narices, por no decir manda huevos. Manda narices, que llevamos tantísimos años presentándonos premios en el Juan Carlos I cuando no estábamos seguros ahí. ¿Pero por qué nos dejabais? Estábamos en peligro. Estábamos ahí jugándonos el tipo. Hombre, por favor, que una cosa es acabar con el cine español y otra acabar con él de esta manera. Que nos ha faltado pegarnos con los extintores caducados en la cabeza. Un respeto, por favor, a la profesión. En fin, vamos a cambiar de tema. Bueno, o no. Buenas noches, ministro. ¿Qué tal la familia? No es una amenaza, ¿eh? No, no, no. no. Es simple curiosidad. ¿Está bien? ¿Está cómodo? me alegro. Le voy a decir solo una cosa. Felicidades. No se lo esperaba, ¿verdad? Se lo dicen poco últimamente. No me extraña. No, no, se lo digo porque me han dicho que prácticamente ya es su cumpleaños. Por lo otro, no, claro. No, no, no, no. no. Y perdóneme, perdóneme, Perdóneme si no le canto el Happy Birthday. Day. Pero es que si no se nos alargaría muchísimo la cosa porque yo canto muy lento. ¿No hay más autoridades en la sala? ¿Los príncipes no vienen aquí? ¿Por, ¿Por qué? Qué pena, ¿no? Con lo guapos que son. Y en cambio, fíjate, el va a los partidos de balonmano. Con el daño que ha hecho el balonmano a esta familia. Y aquí... Y aquí no viene. Qué cosas, ¿verdad? Bueno, haya películas. Bueno, estoy hablando de que no hay más autoridades y está la máxima autoridad para nosotros. Está el presidente de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, don Enrique González Macho. don Enrique, yo creo que se podría ahorrar el discurso institucional, ¿no? He hecho lo que he podido. no Bueno, de todas maneras, enhorabuena, don Enrique, porque 2012 ha sido un cine, un año de, de muy buen cine, un año de muy buen cine y un año de mucha recaudación. De hecho, el récord de la historia de recaudación del cine español, 106 millones de euros que se dice pronto, pero es un dineral, bueno, un dineral, es un montón de dinero. Dineral. Dineral también un poco depende con qué lo compares, ¿no? Si lo comparas con las pérdidas de Bankia, pues se queda en calderilla, la verdad. O, o yo que sé, o si lo comparas con lo que se va a llevar el Adelson este de Eurovegal, ¿verdad? Pues se queda en, en lo que se lleva ahí en el bolsillo. O si lo comparas con los recortes de sanidad y educación, ¿verdad? Pues 106 millones son una mierda, pero en definitiva, lo que... pues ya estamos llegando a esta recta final del programa eh, cao berriozar y tenemos en nuestros estudios a raquel martear las en, este, en esta sección de la cocina de raquel hoy eh, nos va nos va a proponer un magnífico plato de carne de carne uh -huh. conejo, eh, conejo <risa> y, <risa> y con mostaza Fíjate <risa> acorda ¿eh? apuntadora ¿eh? estoy y <risa> <risa> Pues nada, Raquel, ¿qué necesitamos para hacer este conejo? Vale, ¿Qué? pues mira, para un kilo de conejo necesitaremos, bueno, eso, un kilo de conejo, un vasito de mostaza picante, 60 gramos de mantequilla, medio vaso de vino blanco seco, medio vaso de nata líquida, a ser posible de cocinar, que es menos grasa, sal y pimienta. Muy bien, y con estos ingredientes, a ver, pasamos a la elaboración, vamos que es lo que verdaderamente importa en este caso. Pues sí, mira, bueno, lo primero, si vamos a usar un conejo, si queremos usar todas las partes del conejo, pues vale, hacemos un conejo entero, pero la mejor parte para esto es... La parte que tiene eh, la zona lumbar, la zona del lomo y las patas, os lo digo porque queda más jugoso y, y más rico, ¿vale? Muy bien. Entonces, untamos una fuente de horno con 40 de los gramos de la mantequilla, la untamos bien eh, y cubrimos la parte do dorsal. A ver, esto aparte. Cubrimos la parte dorsal de, del conejo, o sea, la uh -huh. parte que es exterior, la cubrimos bien con una buena capa de mostaza. ¿Vale? Colocamos con esa parte hacia abajo, encima de la fuente que hemos echado mantequilla, y echamos la mostaza a la otra parte del conejo, a la parte interior. ¿Vale? Entonces, eh, esto salamos un poquito, muy poquito, porque la mostaza ya le da bastante sabor, y espolvoreamos con un poquito de pimienta. Uh -huh. distribuimos por encima pues la mantequilla restante en, en trocitos para brochar bien y esto lo horneamos a 180 grados unos 20 minutos más o menos cuando pasa este tiempo damos la vuelta al conejo vale le damos la vuelta y lo rociamos con el vino blanco. Dejamos unos 20 minutos, 30, bueno, más o menos de 20 a 30 minutos más para un conejo que esté bastante tierno, por eso hay que hay que controlar, ¿vale? Uh -huh. Que está hecho. Y cuando esté hecho, sacamos el conejo, lo troceamos y ponemos los trozos en una fuente, en la misma fuente que vayamos a servirlo. Tenemos que intentar que, que no se enfríe, así que podemos aprovechar el calor que tiene el horno, con el horno apagado, dejarlo ahí mientras hacemos la salsa, ¿vale? entonces No se nos hará demasiado. ¿Eh? que no se nos hará demasiado eh, bueno, si lo dejas bien apagado igual con la puerta abierta la cosa es que no, se, que no, se, no enfríe. se enfríe mientras tanto vale para hacer la salsa cogemos la fuente que hemos tenido en el horno donde hemos asado el, el conejo la ponemos al fuego vale aquí añadimos eh, la nata al fondo que al fondo que en el que hemos hecho el conejo le añadimos la nata mezclamos bien y hacemos hervir dos minutos pero sin dejar de mover muy bien y esta salsa es la que vertemos luego encima de los pedacitos del, del conejo pues muy bien raquel eh, y ya nos has dicho cómo se hace este conejo ahora recordamos los ingredientes como todos los días bueno pues ahí va un kilo de conejo un va eh, Un vasito de mostaza picante, 60 gramos de mantequilla, medio vaso de vino blanco seco, medio vaso de nata líquida, sal y pimienta. Pues muy bien Raquel, es que ricasco vale. y nos vamos con este conejo hasta el lunes que viene, nos despedimos. Pues hasta el lunes que viene. Abur Raquel. Venga, y hemos despedido a Raquel y nos toca ya despedirnos de todos y todas nuestras oyentes eso sí, hasta mañana a las 9 que volveremos con Caixo Berriozar en el 100.8 de FM o eneguzkiplaza.net eta, ordurarte, besterik etza y google Jaime, agur esatea baizik beraz, agur, Jaime eta hongi e indarrartu Ay, asteoso a... asteoso orako, <ríe> agur, Jaime agur, John, agur Berriozar, agur, Berriozar in all kinds of ways.